Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La referente de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, dijo entrevistada en Periodismo Turno Mañana que no hay Estado de Derecho. Aseveró que Mauricio Macri encabez, encabeza un desgobierno. Es terrible, ¿no? Hemos retrocedido años y tienen la oportunidad hasta de hablar así tranquilamente que ofenden a la, a la humanidad. No, es una, el retroceso de nuestro país que muestra que no se sabe gobernar. En estos momentos hay un desgobierno, digo yo. Yo todos los días, imagínate, tengo 88 años, he visto pasar muchos gobiernos, pero que no sepan gobernar en ningún área del país, solo esta vez con este gobierno. No saben gobernar en lo económico, en lo civil, en lo, en lo político, este, no se hace política en la Argentina. Lo que están desprestigiando el propio gobierno es la justicia, especialmente que es lo que nosotros necesitamos para ser un país democrático y libre. Lo que está demostrado es el gobierno que no sabe manejar esto tan principal para la democracia que es la justicia. No hay estado de derecho y hay un avasallamiento eh, justamente de los derechos del pueblo. Sigue el conflicto en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Las medidas de fuerza incluyen la no atención al público y el delegado Bernardo Zagroski contó la situación a nuestro cronista de Exteriores. La verdad que, bueno, la situación no ha cambiado. Eh, esto venimos ya desde mayo, junio, pero bueno, en agosto, desde el principio de agosto, que pues estamos con estas medidas, que fue la, el último contacto que hubo con la, con la patronal, ¿no es cierto?, con la Administración Federal donde dispuso la baja del Fondo de Jerarquización. Eh, desde ahí no hemos tenido ninguna novedad, únicamente que el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, ha laudado y ha otorgado de oficio el 18% de aumento en el sueldo, que no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo de la inflación y menos la pérdida, ¿no es cierto?, de ese porcentaje del Fondo de Jerarquización. El diputado radical Abel Zavarotz salió en defensa de la educación pública en pleno conflicto universitario. En Radio Cormés dejó clara su disidencia con la legisladora del PRO, Josefina Díaz, quien había dicho que no había recortes en la universidad. No, no coincido. Yo creo que, a ver, en lo que es la actualidad, pero ya tenemos que estar pensando en el presupuesto del 2019 y en ese sentido tenemos que claramente... Eh, eh, plantear este tema y dejar claro que no puede haber recortes en la universidad pública, eh, eso es, a ver más allá de la cuestión inflacionaria está más que evidente que nosotros tuvimos un pasaje y no se pueden más recursos a la, a, la, a la universidad El próximo jueves arranca en Santa Rosa la cuarta edición del Festival PAM, esta vez la agenda está recargada de periodismo y Lautaro Ventiveña uno de sus organizadores explicó la agenda en Radiocracia Vamos a comenzar el día jueves con una charla destinada principalmente a, a estudiantes de comunicación con eh, los mundialistas, ahí tus compañeros de, de la radio, sí. Julio César Santarelli y, y Pale Cucharini estuvieron en el Mundial de Rusia, también estuvo Fabricio Kohler y queremos que nos cuenten cómo, cómo fue esa experiencia. Por la tarde vamos a estar hablando de comunicación popular con eh, cuatro mujeres, tres compañeras pampeanas de aquí de, de Santa Rosa, Cintia Alcaraz, eh, Felicitas Bonavita, Nadia Villegas y, y de, de afuera también viene eh, Florencia Alcaraz. Eh, para la jornada del viernes va a estar eh, Cecilia González, va a estar por la mañana dictando una capacitación para eh, jóvenes periodistas, estudiantes de la carrera de comunicación. Eh, eso va a ser en, en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Facultad de Ciencias Humanas, y después, eh, por la tarde, va a estar en una entrevista abierta en y Libros con nuestro compañero de, de la Cooperativa Popular de Electricidad, Ramiro Rodríguez, donde se va a hablar un poco de, de todo y sobre todo de, de este nuevo rumbo que ha encarado eh, México con un presidente eh, que viene de la izquierda, ¿no? Uh -huh. La periodista Florencia Alcaraz es una de las profesionales que va a estar participando del PAM y entrevistada en la Cremés de los Sábados, adelantó parte de su exposición y dijo que la comunicación popular tiene que ser feminista. Estamos viviendo una revolución de, de las mujeres y de los colectivos de la disidencia que hacen que, que bueno, nos obligan a, también a, a las comunicadoras, a los comunicadores a pensar una comunicación popular que sea feminista. Así que un poco mi participación en el festival y en esa charla eh, va a ser a aportar algunos eh, saberes eh, y bueno la, la experiencia de la FEM en relación a pensar una comunicación popular que además de popular, sea feminista. Eh, creo que sí, nuestra profesión está viviendo una de las crisis eh, más graves eh, e importantes en los últimos años, digo, no sé, digo, de la historia del periodismo en la Argentina, una se cruza con colegas que tienen mayor trayectoria y, bueno, reconocen que, que no han vivido ni atravesado esta situación de, de despidos masivos, de recortes, de cierre de medios, de espacios que van desapareciendo y de luego sobre todo puestos de trabajo ¿no? y de oportunidades laborales. Eh, pero al mismo tiempo hay otra comunicación que emerge también desde la organización popular, que emerge desde los colectivos sociales, que emerge desde los sindicatos, que emerge desde los periodistas y las periodistas que fueron despedidos y despedidas y que se organizan, como es el caso de las cooperativas de comunicación, como tenemos la experiencia de tiempo argentino. Se celebró el Día de la Niñez en la Biblioteca del Grito Poderoso del barrio Río Atuel. Celia Albando, integrante de la organización, pidió por más infancias libres para la revolución. Decimos infancias libres, sí. No es que las niñas o niños, la niñez, no sean libres. Son más libres de lo que nos podríamos imaginar ser, cada uno de nosotros. Pero hoy y todos los días tenemos que decir infancias libres. ¿Libres de qué? Del adulto, del mundo adulto. Ese mundo que nada tiene que ver con la niñez. Ah, pero antes de ser libre una infancia, tiene que ser, debe existir. Y hay muchos pibes y pibas que dejaron de ser, dejaron de existir. Precisamente porque ese mundo adulto los sentenció de, a desaparecer, a dejar de existir en plena infancia. En 2009, un comerciante de la ciudad, adulto, asesina a un balazo a un niño de apenas 13 años, Cristian Ascona, quien podría estar jugando en cualquier parque de cualquier barrio de esta ciudad. El Torneo Nacional de Fútbol para Veteranos se hará este año en La Pampa. La actividad se realizará el mes de noviembre y, según el anuncio que hizo ante nuestro cronista de exteriores, el presidente de la Liga de Fútbol para Veteranos, Raúl Martínez, así sea. En primer lugar... Este, quería mencionarle Que este es el segundo Torneo argentino Que va, campeonato argentino que va a organizar eh, La Liga de Veteranos de La Pampa El primero fue allá Por el año 2009 Donde teníamos eh, Cierta cantidad de equipos Y estábamos muy contentos En esa época Por la cantidad de equipos que había En esa época vinieron 62 equipos aquí a participar Y cómo ha progresado la proyección que tenemos a hoy, que este va a ser el segundo torneo que se va a realizar acá en Santa Rosa y organizado por la misma liga. Y tenemos aproximadamente 131 equipos confirmados para jugar aquí en Santa Rosa del 16 al 19 de noviembre.